Dice que ya tenemos el primer contacto del día lunes y es ni más ni menos que Pablo D'Angelo, así que lo saludamos. Pablo, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola, Fabián, un gusto, ¿cómo estás? Bueno, bueno, el gusto es nuestro, muy bien, muy bien, arrancando la semana, este, bueno, con algunas informaciones, con algunas noticias. Veníamos manejando Pablo D'Angelo, para quienes no conocen, corrégime con el cargo, ¿no? Este, Pablo D'Angelo, para quienes no saben. ¿Cuál es en este momento su, su función?、Eh, él es entrenador de básquetbol,、eh, por esencia, y ahora está cumpliendo una función fuera del rectángulo que tiene que ver、eh, directamente con, con lo del rectángulo y está ocupando una función en San Lorenzo Almagro, que es el, el, el, el manager deportivo de, del equipo de Boedo, y por eso estamos hablando con él. ¿Está bien el cargo o, o hay que corregir algo? No, no, está bien, está bien. O sea, la parte del entrenador quedó, quedó atrás. Quedó atrás. Sí.、Eh. Eh, y sí,、eh, yo creo que cuando uno toma ese, este tipo de responsabilidades, deja,、eh, deja esa, esa gran parte de la vida,、eh, es un paso siguiente, digamos. Y、eh. claro,、si、de verdad, soy el, el manager deportivo de, de San Lorenzo. Bueno, y justamente、también. te llamamos por eso, porque tiene que ver con San Lorenzo,、eh, se venía manejando ya hace un par de semanas atrás, una posibilidad de que Lautaro López, yo creo que más tiempo atrás, Pero bueno, que, que se sabía hace unos 10 días atrás que Lautaro López tenía chance de terminar, este, ahora me vas a contar bien si fue un préstamo, cómo fue la sesión, todo eso, pero un paso al básquetbol español, y, y, concretamente al Vasconia, si bien es cierto que hubo algunas conversaciones con algunos clubes también de la Liga ACB, finalmente se concretó y Lautaro López deja a San Lorenzo y pasa al Vasconia、eh, de la Liga ACB. Contanos bien cómo, cómo fue la operación. Este, si va a jugar directamente en el b a s c o n i a si va a ir a la l e Plata del b a s c o n i a si fue a préstamo por un año, por dos, ¿cómo, cómo fue todo? Bueno, b u en o en primer lugar, Fabián,、eh, vos siempre estás informado, yo digo siempre que soy un periodista muy informado y la, la ansiedad tuya de la semana pasada, vos sabías que,、eh, que estaba esto prácticamente concretado y yo no te lo podía decir、eh, y quiero aclararlo porque y o creo que... Este tipo de cosas la debe anunciar siempre el club a donde va el jugador, porque el club que está haciendo la incorporación tiene sus su tiempos, u necesidad de comunicarlo en un momento determinado y puede estar haciendo paralelamente otro tipo de cosas y uno no puede dar a publicidad oficialmente algo. y que lo hace siempre, yo creo que por norma,、eh, lo debe hacer el club、eh, al cual el jugador va, en este caso Vasconia, que lo hizo esta mañana a primera hora. Eh, bueno, a través de su, de su cuenta oficial de Twitter.、Eh, la operación nosotros la hacemos con el v a s c o n i a Entendemos que es, es probable que e Lautaro vaya a jugar en la Lez Plata, pero bueno, nosotros la, la operación es directamente con el v a s c o n i a y a partir de ahora、eh, los que van a tener los derechos sobre el jugador son... es, es, es el v a s c o n i a que fue quien trató con nosotros.、Eh, Para nosotros es un hecho muy importante porque es、eh, tal vez el primer movimiento que tiene cier cierta resonancia del trabajo que viene haciendo Carlos Duro como jefe de cantera y todo el proyecto d e San Lorenzo de básquetbol profesional, que, que tiene muy poca vida, solamente dos años.、Eh, y bueno, la verdad es que nosotros no queríamos desprendernos de Lautaro.、Eh, Ocupaba un lugar importante en el plantel nuestro, era el tercer base del equipo hoy, se había formado el equipo con esa idea, pero bueno,、eh, tampoco se le puede cortar una posibilidad tan importante a un jugador,、eh, y bueno, así hubo que ponerse de acuerdo. El club,、eh, los agentes que han hecho un gran trabajo, Claudio v i l l a n u e v e Rafael, nosotros y bueno, el club de, de España. Así que bueno, ese es un poco el, el resumen. Eh, hubo que ponerse de acuerdo va a Esparto, es decir, el jugador que estaba interesado, nosotros que teníamos dudas porque se nos va un jugador de l plantel y al mismo tiempo la satisfacción de que San Lorenzo era servido como, como camino para que un jugador se desarrolle y se siga desarrollando. ¿no? Y después, bueno, vendrán otros y, y habla bien del proyecto que, con el cual yo me encontré, que tengo muy poco que ver porque este es el proyecto que iniciaron Julio Lamas con, con Carlos Duro y bueno. Y、ahora empezaremos a buscar el reemplazo en la cantera para el autar. Bueno, en primer lugar, este, clarito lo que, lo que dijiste, me v a a sacar algunas dudas que, que no solamente las tengo yo, las tiene la gente también y, y está bueno que las comuniquemos. En primer lugar, entiendo la, la postura este, de, de, de querer respetar que el club al cual el jugador va y con el que están haciendo una operación comercial. Escribir la, la, la, la información o, o el hecho consumado. Está perfecto. Por otro lado, también, si sé algo y tengo un programa, me siento en la obligación de poder comunicarlo y de, seguro, de esa manera. s e g r o Claro. Este, eso está, está sobreentendido. Por otro lado, me parece correctísima la, la aclaración que haces y, y, y resaltar el, el trabajo de,、eh, de Carlos Duro, ¿no? que para mí,、eh, ahí es cuando yo digo siempre. Lo dije en la apertura del programa, seguramente no lo escuchaste, pero no, no de San Lorenzo. Sino digo, cuando alguien、eh, tiene dinero y lo gasta bien. Bueno, San Lorenzo lo gastó bien en, desde el primer momento, porque fue a buscar. No, no es para que vos me digas sí o no, es, es simplemente una, un pensamiento mío. Digo, que a, a similitud de dinero entre dos equipos, que,、e, esa cosa que se forma contra San Lorenzo, se viene a romper el mercado. No, no, a similitud de. De tener el dinero en el bolsillo, dos equipos, tres equipos, cuatro instituciones de la Liga Nacional, uno la gastó bien, que fue San Lorenzo. ¿Por qué? Porque fue a buscar a Julio Lamas y porque fue a buscar a Carlos Duro. Entonces, apuntó bien abajo, con para mí el, el mejor de todos, que es Carlos Duro, y apuntó bien arriba, con Julio Lamas, que obviamente es un técnico reconocido. Y con ese dinero, contrató jugadores, pensando en lo de abajo. c u e h i z o un, un gasto importante, y p e n s á n d o lo de arriba, consensuando con Julio Lama. Y eso dio sus frutos. Dos campeonatos, un Super 4, ahora van por la Liga Sudamericana, están en, en, en un buen camino, ahora apuestan a un manager deportivo. Vale decir, la diferencia de, somos cuatro amigos, los cuatro tenemos el mismo dinero, un peso más, un peso menos, uno lo gasta mejor que el otro, y San Lorenzo hizo una gran apuesta. Eso es un pensamiento mío, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. lo hago porque estás acá presente y estamos hablando de san lorenzo vamos a la parte de lautaro lópez te pregunto c ó m o es la operación es por un año a préstamo definitiva por un año y una opción c ó m o es no es, es, es un pase a préstamo con, con opción a definitivo la opción、eh, es para el club o para san lorenzo no, no la opción es para, para, el, para el otro club p e r q u e ya está, están estipulados los valores en los cuales、eh, se produce el préstamo y en los valores Eh, cuando, cuando Vascoña termine o, o, o haga uso de la opción por definitivo, esa era la otra parte de la pregunta. O sea,、sí. no quiero saber el monto, no importa,、eh, no, no es lo, lo, vea, lo、sí. relevante. A、sí. San Lorenzo、sí. le entra un dinero por el préstamo y le daría un dinero por una opción después. Sí, sí, por supuesto. Ah, ahí está, porque es otro detalle no, importante. No, no, que acá hubo que ponerse, hubo que ponerse de acuerdo,、eh, Fabián. Había varias partes que tenían que, que ponerse de acuerdo y como en toda negociación. Todos tienen que tener algún beneficio para que, para que sea justo. Eh, claro. Eh, Lautaro quería, quería tomar esta opción. San Lorenzo quería que tome esta opción, pero a la vez se veía perjudicado porque se pierde el jugador.、Eh, bueno, el, el otro club quería que se haga la operación. Los agentes que hicieron un gran trabajo, de, por supuesto, empujaban para que se haga la operación. Y había que ponerse de acuerdo en, una, unas, cuantas, en unas cuantas partes. Que por suerte se arribó.、Eh, Yo creo que está todo el mundo feliz y contento de, de cómo se dieron las cosas. Pero yo hago la aclaración de que no estamos festejando que se nos va un jugador. O sea, estamos festejando de que, de que está vivo el proyecto de divisiones menores, el proyecto de cantera de San Lorenzo. Pero, Pero es que, es que eso es lo lógico y es lo normal, Pablo. Y es, y, es, y es lo que a veces, y esto también es una opinión muy personal, Eh, de aquello que apuestan. En su momento l o hizo obra sanitaria, se fueron a Loati, Tipa Gutiérrez, este, el equipo cuando se fueron a España, el club cobró un dinero por esos jugadores,、eh, lo hizo Ferrocarril Oeste cuando le entró un dinero por Diego Siorciari, Federico Camerich, que, que fue el último dinero importante que le entró a Ferro por esos jugadores. O sea, es, es perfecto eso. Eso es lo que debería pasar cuando un club invierte y le hace un contrato a un jugador. y lo tiene dentro de su esquema profesional, a un proyecto, cuando hablo de, hablo de proyecto, lo mismo le pasó a, a Bahía Vázquez con, con Gastón Huela, n con Redivo ahora, para eso se forman los jugadores también, por, para que después estos chicos, que son chicos realmente y que por ahí tienen pocos minutos o pocas horas de vuelo dentro de la competencia, vayan, se desarrollen, todos estén contentos, obviamente que es una negociación difícil porque hay mucha s parte s interviniente, s Y hay una cuestión económica, deportiva económica, económica deportiva, también en el medio,、eh, pero vale la pena porque esa inversión que realiza un, un club, como en este caso San Lorenzo, como en otro caso Obra, como en otro caso Ferro, como en otro caso Atenas, Boca en su momento con el acuerdo que t e n í a con el Tau Cerámica, bueno, el Vasconia, es el Vasconia, en ese momento sí, sí. Era el Tau Cerámica, donde se fueron Guaita, este, Sande,、eh, bueno, todos los chicos se fueron, s a n t o r e l i se fueron afuera, me parece algo、eh, realmente muy genuino, muy piola de realizar y de alguna manera、eh, gratificante para todos que un jugador que fue reclutado por San Lorenzo invirtió un dinero con un jugador que es de Chaco para tener un jugador en el club, darle casa, comida. Sí, n o primero es que sin dejar de lado、eh, al club de origen que fue el que, lo, el que le dio de mamar ¿no? hasta los 16 años. que también、bien. forma parte no, no sal... ya va a recibir un resarcimiento económico seguramente sí, sí, bueno v e s es completo eso. eso es completo me parece por eso tengo una serie de partes por eso cuando voy por la ansiedad tuya periodística que la veo bien no, no es una crítica sino una, solamente un, un detalle、eh, de la semana pasada había que había que establecer un acuerdo entre, entre diferentes partes y bueno por suerte se, se arribó a que se pueda hacer Es muy bueno lo que estás aclarando porque sirve para que mucha gente que tiene preconceptos equivocados de, de muchas cuestiones entienda un poco cómo se puede manejar ese tipo de situaciones.、Eh, eh, eh, y es bueno lo último que dijiste,、eh, que, que el club que le enseñó a caminar adentro de una cancha de b á s q u e t también tenga este, la oportunidad de tener un resarcimiento económico, ¿no? Por supuesto, por q u en e definitiva la l e a m o s Eh, los jugadores no nacen、eh, casualmente, ¿sí? o sea, nacen de los clubes de barrio, de los clubes del interior, de, de la cantidad de clubes que practican básquet y con el gran esfuerzo. O sea que, bueno, todas esas cosas que, a, la, a la hora de poner sobre la mesa los intereses de cada parte hay que, hay que tenerlo muy en cuenta. Está perfecto, está perfecto. Santi. Sí, dos consultas. La primera de consultarle justamente cuándo se v a Lautaro. Eh, y segundo, hablaba del reemplazo.、Bueno, Salonés hoy por hoy tiene una ficha menos, incluso con la partida de Lautaro. ¿Cuál es la idea? Bueno, eso ya, ya es algo que en este momento no me quiero meter porque soy muy respetuoso de la idea del entrenador. Y cuando, cuando ya en este caso ya también supera la, lo que es la cantera, sino que ya estamos hablando de son las decisiones que tiene que tomar Gonzalo y que, bueno, que yo tengo que respetar. Y, Y ayudar y apoyar para que, para que se complete esa ficha, q como decís, y también la ficha e s t á menor que ahora,、eh, digamos, este espacio libre que quiera. Pero acá lo importante es que, que cuando se crea el, el, el espacio donde puede、eh, caer, la, el, digamos, donde está el, cuando está el proyecto, está el espacio, bueno, ahora hay un lugar libre, ese lugar libre seguramente lo, lo va a ocupar algún, algún, otro, algún otro chico. Eh, y también estamos viendo la posibilidad de, que, de ampliar el número de jugadores que podamos tener en la cantera. Por último, y pensando a futuro, ¿hablaste ya con la gente de FIBO Américas por lo que se viene a partir del verano con la Liga de las Américas? No, no está determinado todavía. Sí, sí, por supuesto que estamos hablando. Eh, eh, bueno, eh, estoy hablando con, con Fabián、eh, Borro, que, que es uno de los dirigentes de, de América.、Eh, Y él n o va a tener al tanto, pero en, en este momento todavía no, no, no, no hemos recibido oficialmente cómo va a ser el formato、eh, y tampoco el calendario de la vida de la Samente. La idea es、pero、el realmente... local, el primer cuadrangular, si es, sí, que hay. Sí, sí, sí, sí, sí es posible, querríamos l o c e r l o en los tres cuadrangulares. Ah, buena, ya. Este, está muy sí, bien, está muy bien. El objetivo de y o u t b e s el gran objetivo. El gran, el sueño del club este año es, es, es ir por la liga de las américas lo cual no es tarea fácil no No, seguro seguro este creo que en una oportunidad guaro fue no、eh, hizo varios cuadrangulares、mm. no me acuerdo ahora justo si fueron los tres en un torneo s í、sí, fue así o... fue campeón jugando todo el tiempo local a h perfecto perfecto este bueno bueno este todos los cañones para para Para la Liga de las Américas, que fue un poquito la espina de la temporada pasada, Pablo. Y claro, claro... por eso es el objetivo de, de este año, que cuando uno dice el objetivo de este año no quiere decir de que de q sea una tarea fácil, obviamente, que el objetivo es tratar de repetir en la Liga, eh, eh, lo cual tampoco es fácil, y, y bueno, tratar de dar el paso, el paso siguiente que es ganar una competencia internacional. ¿no? Pablo, bueno, alguna noticia más, de, ya que te tenemos t e p r e g u n t a m o s n o Santi? Le podemos preguntar. Por supuesto, ¿sabe algo de la Supercopa? ¿De la sede? No, no, tampoco. Bueno, la Supercopa para el 16 de diciembre, esa es la sí, fecha, sí, por lo menos que sabemos. La cual San Lorenzo regata, regata San Lorenzo, pero no sabemos la fecha, pero no, no el lugar. Está Eso bien. Eso es lo está que e s a r í a publicado. Pablo Dáñelo, muchísimas gracias por el contacto. No. Este, nos alegramos mucho que estas cosas pasen. Por, por, bueno, Si todos están contentos y、si、todos están felices, quiere decir que todo estuvo como corresponde y, y todas las partes este, pu pudieron este, disfrutar de, de esta negociación. Así que, Así viste, o, ojalá que lo busque para la. ¿Cómo? Viste, viste que cuando, cuando hay algo que tengo que decir desde esta función no tengo ningún problema, pero.、Eh, Cuando、el otro día me, me decía que porque no había salido al aire más、no, porque me parece que la función tiene que tener el perfil mi, bajo mínimo、eh, y comunicar e s e tipo de cosas después en la, en la demás están los jugadores está el cuerpo técnico o sea a, a quienes ustedes tienen que, que recurrir permanentemente cuando pasan estas cosas me toca hablar a mí y nosotros somos respetuosos en cada una de, <risa> de las decisiones、da. de cada uno de los protagonistas así que Si, no, si en ese momento nos dijiste que no no pasa nada ahora nos decís que sí que estamos a b l a <risa> n d o bueno le mando un beso grande a todos sí, igual para、momento. vos Pablo igual para vos claro, bueno, el manager de San Lorenzo、claro, claro. Pablo D'Angelo contándonos un poquito Santi como fue、sí. la varias o, cositas、eh, con todo ¿eh? sí, igual me dijo a o